Existe la posibilidad de ver una muestra de arte postal en la casa de Olga Orozco. Aquí en TOAI. Organizada está esta muestra por el proyecto colectivo Para qué escribimos las mujeres. Vamos a estar hablando en este momento con la coordinadora y la creadora de este proyecto. Me estoy refiriendo. A Rosana Dauro, ella es maestra nacional de dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de Manuel Belgrano de Cava, docente y periodista también. Y como dije, es la coordinadora y creadora del proyecto ¿Para qué escribimos las mujeres? Y ella nos va a estar contando de qué se trata, ya la estoy saludando. Buenas tardes, Rosana, Mariservino te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantadísima, encantadísima de esta conversación. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, gracias a vos también por, por permitirnos estos minutos de charla y enterarnos de qué se trata este proyecto colectivo, ¿Para qué escribimos las mujeres, ya que sos la creadora? Contanos. c ó m o nace. Sí, perdón. Sí, sí, te escucho. No, no, te pregunté, decía, contanos cómo nace el proyecto, cuándo. Bien, mira, este proyecto surge en 2019 y trato de unir en este proyecto dos intereses、eh, que yo tengo, que son la literatura por un lado, y además el arte correo, el arte postal, porque, bueno, yo soy arte correísta,、eh, participo de muchas convocatorias, siempre, siempre me gustó mucho mantener esa cosa increíble que es mandar una carta, Tradicional,、sí. en un sobre con estampilla, escrita a mano, ¿no?、Eh, la cosa analógica me okay, resulta muy atractiva. Y que todavía se conserve esa. esa sí, esa sí, hay sí, hay muchos movimientos, hay muchos movimientos, hay muchos grupos、eh, de arte correo alrededor del mundo, y en realidad、eh, lo que yo quise hacer con esta unión entre estos dos intereses. Fue visibilizar un poco la gran producción literaria de las mujeres del mundo.、Bien. Y la convocatoria en, del proyecto en un primer momento era el intercambio p i s t o l a r o sea, el intercambio por carta, s、sí. de recorridos lectores o de recomendaciones de lecturas entre mujeres que sean sobre、eh, una escritora mujer. Y、Bien. es un sistema bastante sencillo,、sí. se tienen que anotar en un formulario, la convocatoria se abre una vez al año. Y entonces después se hace un sorteo, y qué sé yo, María le escribe a Teresa, Teresa le escribe a Juana, Juana le escribe a Marta, y así sucesivamente cada una envía una carta y, y, y recibe otra, de, y ninguna persona se conoce entre sí. Maravilloso. Y se、eso. empieza a crear. Maravilloso. Sí. sí. Y se empieza a crear una red que es una red increíble porque、sí. nada, ya podría estar haciendo un libro de la cantidad de anécdotas que hay. Eso arranca en 2019, en、sí. pandemia obviamente explotó.、Claro. Y después yo lo que sentí fue como que、eh, quedaba en la intimidad el intercambio entre esas dos mujeres que habían sido sorteadas entre sí. Y, y desde algún lugar se me escapaba la intención del proyecto, que era la de visibilizar justamente la producción literaria, ¿no? De tantas mujeres que escriben en el mundo. Y ahí fue donde el año pasado se me ocurrió hacer, dentro del mismo proyecto,、uh -huh. una segunda convocatoria, que es la muestra de arte postal. Bien, bien. Donde el año pasado se hicieron postales. Sobre todas las escritoras que habían estado circulando desde el 2019, y se hizo una muestra acá en el Centro Cultural Daniel Omar Fabero、eh, de la Ciudad de La Plata. Perdón, Rosana, cuando hablas de, de esto, las postales, estamos hablando de imágenes. Sí, estamos hablando de imágenes porque、eh, yo creo que hoy en día.、Eh, Eh, nosotros estamos c o muy o m atravesados por la imagen n o、sí. en estos momentos. La imagen tiene una preponderancia muy importante y creo que la imagen、eh, funciona como un gancho, como un atractivo, como un disparador, como un puente、eh, hacia la lectura. Y, y funcionó realmente funcionó de esa forma, tanto en la primera convocatoria como en esta. que... Yo debo decir que una de las primeras participantes、eh, desde el 2019 del proyecto es una pampeana、sí. que se llama Daniela Arata,、Bien. una vecina de Santa sí, Rosa. Sí. Y ella fue la que gestionó la posibilidad de、eh, poder hacer una muestra. En、eh, la sala La Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco, porque yo soy de La Plata y no podría haber hecho nunca eso si no hubiese sido gracias a su gestión. Bien. Y entonces ahí es donde surge、eh, la posibilidad, la, la idea en realidad, de que esta segunda convocatoria de postales sea exclusivamente dedicada a Olga. Y、fue todo un desafío porque vos decís: bueno, ¿viste? tienen que mandar por carta, por correo, una postal que además está inspirada en un poema de Olga. Y vos sabés que la primer postal que recibí fue una postal de Japón. Mira. Y casi me caigo de espaldas. Sí, El proyecto no deja de sorprenderme a mí misma porque un artista visual japonés. Que tradujo un poema de Olga al inglés y después del inglés lo pasó con trazos al japonés. Increíble. Y esa fue la p r i m e r postal que recibí y dije: ¡Wow!、Sí. Esto va a venir tremendo.、Ah, ¡Qué bien, qué interesante! <risa> o sea que、eh, a través de las imágenes,、eh, que son obras donadas por, por él、sí. o la artista,、eh, grabados, hablamos de grabados, de pintura, de fotos. Eh, intervenidas a través de un poema de Olga, ¿es así? Sí, la condición era que las postales estén todas, absolutamente todas, inspiradas en un poema de Olga, en el que la persona que hiciera la postal、eh, quisiera, o sea, tenían la libertad de elegir el poema.、Hola. Por suerte, la obra de Olga、sí. está bastante difundida、sí. y está bastante popularizada, o sea que. Eh, no era necesario la compra de un libro, sino que se puede acceder al, casi a la totalidad de su obra o a la mayor parte de sus poemas por, por redes. n o、sí, sí, sí. Eso facilitó mucho también a que mucha gente la conozca, porque escribieron desde España, desde México, desde Uruguay, desde Chile. Es impresionante la cantidad de obras que hemos recibido.、Bueno. Impresionante. Estás... Y esto que vos decís es、sí. muy importante. Todas las obras que se van a exponer el sábado 14、sí. van a ser donadas a la Casa Museo Olga o r o c o Sí, eso era lo que te iba a preguntar, porque no van、sí. a ser comercializadas. No, no, no, el arte、expuestas. correo no se comercializa. Bien. El arte, correo, el arte postal no se comercializa y en el arte postal tampoco hay selección. O sea que junto a estas piezas únicas. Hechas por grabadores, por grabadoras, por pintores, hay、sí. un taller de pintura acrí al acrílico que envió infinidad de obras desde, desde Chile, están a la par de, por ejemplo, niñas de sexto grado de una escuela de Mar del Plata,、Mirá. cuya docente、eh, llevó la convocatoria en la escuela. ¡Qué maravilla, qué l i n d o qué genialidad! Realmente, muy, muy creativa tu. tu Proyecto, n o realmente me parece, me asombra, te digo la verdad, ¿no? nunca, nunca había escuchado nada, nada igual y, sobre todo, estamos ahí creciendo de a poquito sí, y estamos、sí. empezando a hacer ruido. No estoy sola, ojo, no, no, no soy、claro. sola, o sea, la idea se、sí、me ocurre a mí, claro, pero、sí. en esta oportunidad voy a estar ahí acompañada por eh, participantes eh, del proyecto que vienen, digamos, militando el proyecto desde la primera hora. Viajamos desde La Plata junto con Sil Melone,、Ajá. que es una gran escritora acá también de la ciudad de La Plata, que es muy reconocida en el ámbito de derechos humanos y también en teatro por, por la identidad en la ciudad de La Plata. Viajamos también con Eliana, Eliana Nieves, que es una fotógrafa dedicada a una técnica que se llama cianotipia, que ella va a proyectar. Eh, imágenes y va a musicalizar el evento. Y también viajamos con Andrea Suárez Cóica, r、eh, que es una participante también de la Ciudad de La Plata, que va a proponer una actividad, porque la muestra no va a ser solamente que vayan a ver el sábado 14. Sí, sí. De 16 a 20, las postales colgadas en la pared. No, sí, no, querés, no. Querés tenemos preparada una serie sí, sí. de actividades. Por eso, ¿querés contarnos un poco las actividades?、Eh, la apertura, veo que empieza a las 16 horas, como vos bien dijiste. ¿Y sí, sí, vamos a tratar de ser puntuales、claro. eh, con una apertura a las 16, porque、eh, hay que cerrar、eh, la sala de las fantasmas a las 20. Perfecto. Y, en, y sí, contanos en, algunas de las actividades, ya más o menos estuviste punteando algunas. Sí, mira, va a haber varias rondas de lectura. La idea es este, inclusive invitar a quienes asistan a que tomen una de las postales y vean en qué poema está inspirado. Por supuesto que llevamos los libros de Olga, tenemos la obra、eh, completa de Olga, así que la idea sería hacer una lectura colectiva. Va a haber una ronda de lecturas y después este, lo que más me interesa o una de las cosas que más me interesa es que a las 17 y 30, Se va a hacer una recorrida alrededor de, de la casa.、Ajá. Esa recorrida se va al,、eh, que se va a hacer alrededor de la casa、eh, es una recorrida que se llama Proyecto Arbórea, que está llevada a cabo adelante por esta compañera de la Plata, que es Andrea Suárez Córica, una artista visual, poeta y ambientalista performática. Ella lleva adelante este proyecto, el Proyecto Arbórea, que es una investigación. Poético ambiental, por eso tiene tanto que ver con Olga, ¿no?、Sí. Sobre los árboles de la ciudad. Y en este caso, en realidad, va a realizar un mapeo de la forestación que existe en la manzana donde está situada la casa de Olga. Y por supuesto que eso va a ser una caminata libre y gratuita, a la cual los asistentes a la muestra se van a poder sumar, pero va a ser una caminata donde. Además de la identificación ¿no? de, de, de los árboles que hay y por qué hay una especie más que otra y cuáles son las características, es, es este, como poetizar la mirada, lo que está、eh, proponiendo siempre Andrea, que les recomiendo que en redes la sigan con su proyecto Arborea, porque realmente ese, ya fue, ese proyecto ya fue declarado de interés municipal en 2021. En la ciudad de La Plata y de interés provincial en el, en el 2022.、Bien. Y también recibió el premio eh, eh, al mejor póster en el área de educación y gobernanza en el V Congreso Nacional de Arbolado Público en Bahía Blanca en el 2022. Así que llevamos invitadas. Bárbaro, que... bárbaro, sí, potentes. Y muy interesante、sí, sí. esto que c o n t a r v o s conocés este... la Pampa? ¿Conocés Santa Rosa? ¿Conocés todo a h í No, no, no conozco. No es, Va a、no. ser todo un estreno para estar, mí. Y además te vas a sorprender, ahora que estábamos hablando de, del proyecto Arborea, te vas a sorprender los, es, las especies de árboles que tenemos aquí, sobre todo en Toay. Te digo aquí porque nuestra radio, nuestro estudio funciona en Toay. Yo te estoy hablando de esto. Espero desde poder、Twilight. conocerlo. Así que, bueno. Rosana, la verdad que Me sí. Me queda comentarte una cosita sí, más, nada、no. más, porque sí,、no. una, un mínimo recontramínimo.、Sí, sí. eh, refrescar esto de que a las 17 y 30 va a estar, an, va a estar Andrea、sí. y que a las 19 horas también otra participante del proyecto que se llama Eugenia Elizalde, conocida en redes como la Viajera Cósmica.、Ah. Ella va a trabajar, va a ser un cadáver exquisito、Ajá. con ese famoso poema de Olga que se llama Cartomancia. Que es el poema donde eh, Olga eh, trabaja con los arcanos del tarot. Así que va a haber ahí una actividad lúdico-poética、eh, que también va a ser libre y gratuita. Va a tener un cupo de 22 personas, porque son 22 los arcanos, esa es la única salvedad.、Sí. Pero、eh, va a estar ella ofreciendo esa actividad、eh, a las 19. Y vamos a tener a las 19 y 30 un cierre musical con esta gran amiga, a Daniela Arata. Que es quien nos consiguió, digamos, la, la Casa Museo, y、sí. con Silvia s a b z u k que van a cantar una canción dedicada a Olga. Yo quiero dar las gracias a la Casa Museo Olga Orozco、sí. y también quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura de La Pampa,、sí. este, bueno, porque han aceptado, digamos, esta propuesta medio rara que viene desde la Ciudad de La Plata, y bueno, estamos muy entusiasmadas. Realmente. Es impresionante la propuesta, muy interesante.、Eh, acá se hace mucho, a través de, mucha actividad a través de la Casa Museo Olga Orozco. Y bueno, absolutamente reconocida su, su, su, su trabajo. Todos los trabajos de Olga son absolutamente reconocidos.、Eh, bueno, la tenemos siempre muy presente, Olga Orozco, así que. Maravilloso lo que estás planteando, muy interesante la propuesta. Esperemos que haya mucho público para compartir todo esto. Te, te felicitamos, la verdad que el proyecto me pareció muy lindo. Y esto, e e t ¿para qué escribimos las mujeres? Me encanta el título, te lo aclaro ya. Me encanta el título que le pusiste. Rosana, ha sido un placer, esperemos que se colmen tus expectativas, que seguramente va a ser así. Y todo el público de Toay y de Santa Rosa y de lugares, zonas aledañas, como decimos aquí, se acerquen este sábado a partir de las 16 horas. Abrazos,、sí. éxitos y un placer. Muchísimas gracias por la difusión. Muchas gracias. No, Los esperamos.、Vos. Sí, cómo no. Hasta, luego. Hasta pronto. Estábamos hablando con Rosana、eh, Dauro, es ella. Como te dije, docente, maestra.